Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al embajador de la República de Irán, Javad Heidari, eh, que vine, viene nuevamente a la radio, generosamente viene aquí a la radio, eh, acompañado por su traductor, y vamos a estar centrando especialmente esta entrevista en el aniversario de la revolución iraní que se está celebrando este próximo día 11. Hay que saludar, saludos a todos los oyentes, queridos oyentes del Radio Centenario, también a los estimados y estimadas uh, funcionarios, funcionarios del Radio Centenario. Uh, así que gracias por dedicarme este tiempo, a estar con ustedes. Bueno, eh, un se cumplen 44 años de la Revolución Iraní y nos gustaría que se hiciera un recuento de cuál ha sido. El proceso que se vivió, cómo comenzó este proceso que deriva en la revolución iraní. <tut Kevin> Bueno, considerando, hablando sobre la historia de la revolución, hay que ir 100 años atrás. Quiero decir, considerando las raíces de esa revolución que empezaron desde aquel momento. Uh, en glabalma, dar Bueno, uh, hubo varias décadas, varias épocas en nuestra, quiero decir, uh, tiempo, en nuestra historia que hubo revoluciones en diferentes etapas de la historia, pero debido a la represión y la presencia de los poderes extranjeros siempre han sido uh, reprimidos y habían sido dejados de lado, desviados. اما به طور کلی انقلاب اسلامی ایران قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی بودش که از علمای مذهبی شیعه بودند که موجب سقوط نظام پادشاهی و ایجاد نظام جمهوری اسلامی در سال 1979 شدش. Uh, hablando sobre la re revolución, hay que decir que la revolución iraní del 1979 fue un levantamiento popular, eh, liderada, eh, un, ese le levantamiento liderado por el Imam Khomeini, que fue fundador de la revolución iraní, también uno de los clérigos, uh, sí. quiero decir, de, de, de la secta chiita del islam clérigos, altos clérigos musulmanes en aquel momento y el levantamiento y la revolución liderada por el imán Khomeini causó la caída de, de la monarquía del Shah y la caída de ese sistema uh, uh, del Shah en mil, 1979 Ağaz en Imam Khomeini va sådan skal vi sige, at vi skal sige, at der skal sige, at vi skal sige, at vi skal og at vi skal sige, at vi skal sige, at vi skal at que skal vi sige, at Empezó eh, desde 1963 denunciando la corrupción del sistema gubernamental de la monarquía del Shah y también eh, tenía muchas críticas eh, en contra del sistema y tratamiento político de aquel momento eh, puesto que empezando en 1963 terminó con la victoria de la revolución islámica en 1979 مخالفت امام خمینی و مردم با سیاست های شاه و دادن کاپیتولاسیون و مسئولیت به اطفای آمریکایی که در ایران زندگی می‌کردن باعث شدش که امام خمینی دستگیر بشه در سال 1964 و بعد به ترکیه و بعدم به عراق تبعید بشه Uh, el desacuerdo del imam Khomeini con la política del Shah, también el desacuerdo del pueblo iraní con el uh, con las políticas que llevaba en aquel momento uh, el monarca iraní también uh, hubo un proyecto de ley que llamaba capitulación que daba impunidad uh, inmunidad perdón inmunidad a los Uh, residentes norteamericanos en Irán, todo eso hicieron que uh, el Imam Khomeini fuera detenido en 1964 y lo exiliaron a Turquía y después a Irak. Imam Khomeini, 1978 در اثر فوت فرزند امام خمینی دوباره اعتراضات شدت گرفت و این اعتراضات ادامه پیدا کرد تا اینکه در 11 فوریه 1979 مردم ایران به پیروزی رسیدند و نظام شاهنشاهی رسما سقوط کرد Bueno, aunque en el exilio, eh, pero lideraba a las protestas eh, populares que en 1970, en la década de los 70. En 1978, eh, por la muerte del hijo del imam eh, Khomeini, eh, causó que las protestas se recrudecieran, se intensificarán y uh, eso continuó hasta que en 11 de febrero de 1979 uh, venció la, la lucha popular y oficialmente fue derrocado el régimen de la monarquía de Shah. Bueno ver, یکی از مردمیترین انقلاب های قرن بیستون به پیروزی رسید. Por eso hace 44 años por esos días se ganó una de las revoluciones más populares del siglo XX. انقلابی که موفق شد به پشتوانه نقش و حضور مردم در اره های مختلف اجتماعی و سیاسی کشور به خمینی اون رژیم مستبد و وابسه به دیگانه را، az kechvar az sahne siyasi Iran hazf kone va nezami moqtani bar mardom salari dini baraye jamaye Iran mostaqer Una revolucion que logró sacar del escenario político de Iran al régimen autócrata y dependiente del extranjero y trajo un sistema basado en la democracia religiosa a la sociedad iraní apoyado por el papel y la presencia del pueblo en la arena social y política del país bajo el liderazgo del imán Khomeini durante más de cuatro, eh, cuatro décadas los iraníes han jugado un papel clave en la determinación de su destino hay que decir político social a través de mecanismos democráticos y uno piensa en irán y piensa en la región juega un papel en toda la región una región en la que está israel bueno. eh, ¿cuál es, eh, cuáles son las pretensiones de estados unidos en la región con irán y con israel bueno. میگه وقتی در تطور با ایران صحبت می‌کنن نه تنها در خود ایران بلکه در خود منطقه صحبت باید. در از اون منطقه که اسرائیل هم در منطقه قرار گرفته، قصد امریکا در این منطقه چه در قبال ایران و چه در قبال اسرائیل با چه شکلی هستش؟ چه هستش؟ ا که میدونید آمریکا نفوذ زیادی رو در منطقه غرب آسیا یا همون خاورمیانه که حالا اروپایی‌ها اون رو مطرح کنند va az tariq rejime hay das dar ma, de bueno. la influencia de los Estados Unidos en la región de Medio Oriente o del Oeste de Asia eh, es mediante los regímenes que están bajo sumando en esta región y mediante esos regímenes busca sus propios intereses. Amerika سعی میکنه پایگاهایی رو در این منطقه داشته باشه تا بتونه منافع خودشو از در این منطقه تامین کنه و بهترین ابزارش هم حکومت‌های Eh, provee o responda a sus necesidades en esta región y pueda abastecer su, su, su, todo lo que sus requerimientos y el mejor instrumento que usan los Estados Unidos en este caso son mediante los gobiernos los gobiernos eh, dependientes a los Estados Unidos sí. uh, ved meget vigtigst er det, at vi har fået Den Islamiske Republik til at være en del af den internationale en del af en del af den internationale politik. Fordi en dependientes de los Estados Unidos. Y uno de los logros de la revolución durante a lo largo de, lo, de esos 44 años fue una política exterior independiente de la revolución. <tose> Pues hablando sobre el día 11 de febrero, quiero decir una atención sobre este día es que Irán pudo salvarse de la independencia de la dependencia de los poderes mundiales. Real. El día de tomar el control del destino y futuro de nuestro país sin importar la influencia de potencias extranjeras. Luchar por la libertad, la independencia y la soberanía nacional fue el objetivo principal de la revolución y el pueblo iraní todavía mantiene sus ideales originales y la República Islámica de Irán sigue con objetivos y intereses nacionales a pesar eh, de todas las dificultades. Bueno, muy buen español, ¿eh? muy buen español está hablando el embajador Eh, que agradecemos mucho además que lo, que lo haga que sabemos Gracias. el esfuerzo que significa eso eh, el celebrar 44 años de que se sostenga la revolución ese ya es un logro, un logro muy importante porque además ha estado bajo ataque permanentemente پس همین چلو چهار سالی جانمه داشته دست دستاورده چون در تونیه مدت هم هم وارده که حملات مختلف براده من همین صحبت شما رو تعیید میکنم که این علا رقم که در این چلو چهار سال انقلاب ایران با کودتای های نظامی و با حمله نظامی آمریکا به ایران در تبست در همون اوائل انقلاب و همچنین تحمیل جنگ تحمیل جنگ از سوی عراق به Iran, و مردم ایران med این این به for تا ایران رو در بسیاری از beskæftiget med arbejde فناوری به پیشرفت قابل توجهی er durante esos 44 años siempre fue objeto de varios ataques uh, hay que destacarlo el golpe de estado militar el ataque uh, que ocurrió a lo, en los principios años de la revolución islámica uh, contra la ciudad de iraní tabas y también uh, la, guerra impuesta de Irak en contra de Irán en los principios, quiero uh, decir, la en los años uh, posteriores. Uh, eso, todo eso hizo que el pueblo iraní pudiera cambiar las amenazas a las oportunidades. Todas esas presiones causó esto y consiguieron... Tener varios logros en, el, en la ciencia y en varios uh, ámbitos de la ciencia, tecnología y otras cosas. Los ataques eh, que ha recibido Irán permanentemente y sigue recibiendo son ataques militares, pero son ataques propagandísticos también. Eh, que Uno ve claramente el intento de ganar las cabezas de las personas en todos los países del mundo. بندسه همیشه Contra میگه علاوه بر اینکه این حملاتی که انجام گرفته، حملات نظامی بوده، علاوه بر این فرس نظامی بوده، اینا حملات تجربیاتی هم بوده که تلاش کنه از ذهن مردم به ایران رو جربه تبلغ... تنها مردم ایران بلکه در کل کشورهای جهان مخاطب خودشون بکنه. کاملا درست می‌فرمایید. اگزکتمنت. در عرصه سیاسی و ایران هراسی آمریکا و قرب از هیچ Hamle uh, i og af hvert tilhængere eller Iran direkte. Sí claro, en el ámbito político también en el tema de iranofobia, uh, los Estados Unidos y lo y el Occidente en general jamás han olvidado ataques, invasiones, no siempre han hecho eso es quiero decir buscan sus objetivos mediante esos iranofobia ese término está bien es el, es el, de iranofobia sabemos Bueno, sí, uh, el occidente y los Estados Unidos buscan, se esfuerzan dando informaciones falsas, erronas, plantan uh, esas informaciones uh, erronas, así de esta forma quieren cambiar la opinión de la gente, del pueblo con respecto a la política y así, quiero decir, uh, uh, llevar con sus propios. فشارهای زیادی از همون ابتدای انقلاب بر روی ایران وارد کردند تا یا انقلابو ساکت کنند یا اینکه بتونن سیاستهای انقلابی ایران رو تغییر Bueno, esas presiones ajenas ocurrieron desde el primero, desde el quiero decir desde desde que empezó la revolución islámica de Irán, así presionando a la gente, buscando o la caída de la revolución, o quiero decir, uh, uh, así que llevar sus objetivos y uh, dejar de lado y despiar y decepcionar a la gente con la revolución. Sí, ficharáy zíjadíro, dar abad mختلف siásí, hukub bashar, <repar> axtesadí, va farhangíbe jumehurí islamí gáret kerden, va say kardan ki tahrim haaye hadd akseri ro baraye saqet kardane jomhouri islami be kar begiram vali hoşbachtane bueno en varios aspectos políticos de derechos humanos económicos y culturales hicieron muchas presiones en contra de Irán incluso los embargos de máxima máximos embargos y restricciones impuestas con la finalidad Para, para شما نگارید کنید از دوره آقای ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا فشارهای حد دیگری و تحریم‌های حد دیگری رو بر ایران اعمال کردن تا ایران رو ساقط کنن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن و از اون ور بر... فشارهای حقوق بشری رو بر ایران زیاد کردن. اخیراً شما مطلع هستید که اعتراضاتی در ایران صورت گرفت که کشورهای غربی به ویژه آمریکا سعی کردند از این اعتراضات به نفع خودشون و برای ضعیف کردن ایران استفاده کنند. Bueno, las presiones empezaron, quiero decir, intensificaron eh, durante. ...el mandato de Trump, Donald Trump, el expresidente norteamericano... ...con, con el objetivo de eh, fracasar y eh, enfrentar al, a la revolución islámica... ...a la república islámica, incluso esas presiones son en, en el ámbito... ...de los derechos humanos, eh, ustedes saben que eh, recientemente... ...las protestas y todo lo que ocurrió en Irán... Eh, se hicieron con el apoyo de los países occidentales porque ellos buscaban uh, así sus propios intereses y uh, pensaban en debilitar uh, a al, al pueblo Darhuzey خرید و فروش صادرات و واردات معیشت مردم og با مشکلات زیادی مواجه کرد و حتی دارو برای بیماران و کودکان بیمار از دسترس ما خارج شده. نلن Uh, que hicieron mucho daño incluso a la hora de venta y compra, importaciones, exportaciones de las necesidades básicas del pueblo. Eso causaron muchos problemas, dificultades incluso para proveer los me me medicamentos para uh, los niños, para los enfermos. <todic> das tawrthaye ziyadi inqilab ma dashte ke man dar bakhshe digari az sohbatam dar be A pesar de todas esas presiones a lo largo de 44 años, la y la República Islámica de Irán tuvo varios logros que en otra parte de mi de discurso voy a aclarar algunas Si les parece, hacemos una pausa ahora, una pequeña pausa comercial y seguimos conversando. Seguimos conversando en la mañana de Radio Centenario con el embajador de la República Islámica de Irán en nuestro país, el señor Javad Haidari, que está acompañado por el traductor Tare Tairi, y una de las consultas que queremos hacerle es ¿por qué Estados Unidos está tan interesado en Irán y en la región? هویت ژئوپلیتیک ایران در منطقه در چه وضعیتی قرار داره؟ Primero debemos saber el lugar de Irán y اگر توجه بشه به نقشه ایران در منطقه قرب آسیا می‌بینید که ایران نقطه اتصال آسیا به اروپا هستش و از این نظر eh yek nokteh dar mantaqe bueno uh, a, a la hora de ver el mapa de Irán se puede decir que Irán está un punto de conexión entre Asia y Europa y eso es uh, uno de puntos de quiero decir lugares uh, de gran importancia de gran relevancia que Irán lleva en la región بزاج اگر شما در در به تاریخم توجه کنید می بینید که در دو در دو جنگ جهانی اول و دوم ایران پل پیروزی کشورهای متفقین بودش در جنگ اول و دوم جهان متفقین متزیز کشورهای ایران بخاطر بون ام استوریا se puede ver que a lo largo de las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, Irán fue una puente de conexión que hizo la victoria de los quiero decir uh, aliados de los de los Estados Unidos, los países aliados con los Estados Unidos. Doctor, diga تاریخ و 7000 سال تمدن بشری در اونجا ثبت شده. Otro punto es que Iran uh, tiene una historia muy antigua, así que la civilización uh, data hace 7000 años atrás. از طرف دیگه ایران به خودی خودش دارای ذخایر بسیار زیاد نفت، گاز و زخایر معدنی هستش که هفت درصد زخایر معدنی جهان در ایران هستش goza de varios recursos de petróleo, gas, minerales y todo eso son en total 7% de todo los recursos naturales del mundo. این ظرفیت ها و این موقعیت جغرافیایی باعث شده که آمریکایی ها نسبت به منطقه ما و ایران, توجهه ویژه داشتند، و همی‌این باعث شد که آمریکا در سال 1952 دولت ملی ایران را که صنایع نفت را ملی کرده بود با کودتا ساقط Bueno. Pues las capacidades o potencialidades de Irán y el lugar geopolítico que lleva en la región. Uh, Todo esos han hecho que los Estados Unidos tenga una atención especial, tanto a, a esta región como a Irán. Eh, así, hay que también mencionar eh, que en, año, en el año 1952 el gobierno nacional de Irání eh, eh, eh, nacionalizó las industrias petroleras de iraní y eso fue... Uh, recibido como de, de parte de los, de los Estados Unidos quiero decir, mediante un golpe de Estado, no uh, aceptaron ¿En qué año no fue que se nacionalizó? En 1952 1952, claro Para mí, se me en que Irán en la parte de la parte de y de Khalij Fars se بیشترین انرژی جهان رو تأمین میکنه کشورهای هاشی خلیج فارس تأمین میکنه و ایران در خلیج فارس جایگاه بسیار مهم میداره ولذا به خاطر همین آمریکا در کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله در کشورهای جنوبی خلیج فارس paygahaye nezami ijad karde ta betune tasallut bar saderat naft be iran tambien uh, ubicada en una zona importante que se llama el golfo persico y ustedes saben que uh, la energia varia uh, recibe, la energia mundial pasa uh, de esta parte del mundo hacia otros países y pues debido a esa importancia del lugar los Estados Unidos han instalado varios bases militares al sur en los países sureños del Golfo y del Golfo Pérsico y así para establecer su control sobre la exportación uh, petrolera que pasan de, este, de esta parte del mundo. En los últimos días el canciller de Irán estuvo de visita en América Latina y se reunió con representantes de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cuál fue el objetivo de esa visita del representante del gobierno de Irán en América Latina? <risa> متوازن هستش و نگاه ما به آمریکای لاتین یک نگاه راهبردی هستش. La política exterior iraní hacia América Latina es equilibrada y e la, la, la la mirada iraní hacia esta región estratégica. اونطوری که عرض کردم سیاست خارجی ایران مستقله و در روابط خارجی خودش این استقلال رو به نمایش گذاشته. La política iraní es independiente y en sus relaciones siempre ha mostrado esa independencia. Por esto, en total, hay que decir que Irán ha ampliado sus relaciones uh, con varios países y eso no quiere decir que irán quiere decir ha limitado sus relaciones sus vínculos solamente a los países occidentales eso no está en la diplomacia claro de dar dar va a masirhai tranzitiro in kesvarha uh, esa diplomacia y este enfoque iraní causó que Irán uh, pudiera tener buenas relaciones con algunos uh, uh, países de la región, Venezuela y los demás países y también poder tener cooperaciones muy buenas eh uh, y establecer rutas de tránsito, caminos de tránsito, cooperaciones en el tema de tránsito con esos países. En el de Nicaragua, nosotros tenemos una reunión de una reunión con este país que el señor Amir Abdullahiyan en este viaje se presentó la esta reunión. Con el país nicaragüense, Hay que decir que los dos países eh, tienen han elaborado un programa integral de cooperación bilateral y durante el viaje del señor Amir Abdullahian el canciller iraní a Nicaragua eso quiero decir llevó con el fin de seguimiento y dar seguimiento de la ejecución de este programa. Amir Abdullahian Nicaragua, Nicaragua Surah Girfte ehbe que Engelobe Iran va Engelobe eh, Nicaragua Sole no 1979, Hafto no Hamzamon Mekiros Bueno el viaje del señor canciller Irani a Nicaragua eh, realizó en momentos de que Nicaragua también está conmemorando la victoria de los sandinistas. Eso hay que decir que la Revolución Iraní, la victoria de la Revolución Iraní coincidió con la Revolución de los sandinistas en Nicaragua Cierto. en 1979. En el viaje a Venezuela se consideró el tema de un documento de cooperación integral entre Irán y Venezuela por 20 años. En este viaje ese documento fue revisado por los dos mandatarios. La CM Yadavari konam ke dar Juan de, sal de 2022, آقای Maduro رئیس جمهور Venezuela به تهران سفر داشتند و این سند همکاری رو امضا کردند. Dicho documento El programa integral de cooperaciones de Irán y Venezuela se firmó durante el viaje del señor Nicolás Maduro, el presidente venezolano, en enero de, del año pasado, 2022, a Teherán. Eh, chand borai, eh, Venezuela, dar Maduro, águay Maduro, Teherán, Y durante este viaje de enero del año pasado del señor Maduro a Teherán eh, se entregó a la parte venezolana un buque petrolero que Irán había prometido a construir para Venezuela son unos bucos, pero el segundo buco el segundo buque eh, petrolero fue entregado a la parte venezolana en este viaje سومین مقصد سفر آقای وزیر خارجهم کوبا بودش که در این سفر در روابط ها و همکاری در زمینه های مختلف از جمله تولید واکسن ما با هم گفتگو کردیم ترسر دستین از الویخ در ایرانی فوه کوبا این کوبا Uh, los las autoridades de los dos países hablaron hablaron sobre el tema de la cooperación en la producción conjunta de vacunas eso es un tema importante que uh, estudiaron los dos los dos países eh, Pero en todos esos tres países La solidaridad entre uh, las naciones Al oeste de Asia, en el Medio Oriente Con América Latina Fue uno de los puntos más destacados Que los dos se enfatizaron en sus discursos Nosotros creemos que las presiones máximas y los embargos impuestos eh, por los Estados Unidos en contra de nosotros son eh, símbolo del terrorismo económico. reside bueno pues creemos que el terrorismo económico uh, y también el uso instrumental de lo, de, del tema de los derechos humanos y todas esas presiones en contra de los países uh, de la región y los países independientes no no no podrán tener resultados y el unil unilateralismo ha, a a decir ha terminado en una, en una uh, No سیاست دولت ایران در رابطه با کشورهای آمریکای لاتین از جمله اروگوئه علاوه بر پیگیری معقول و قابل اجرای اهداف سیاسی در راستای افزایش مراودات اقتصادی با این کشورها هستش. La política iraní hacia eh, América Latina, incluido Uruguay, es el seguimiento razonable de los objetivos políticos y aumentar las cooperaciones y intercambios comerciales y económicas eh, con, con, con los países de la región. Es un momento muy especial para América Latina. Eh, hace poco estuvo el canciller alemán recorriendo América Latina. Eh, la señora Richardson, Desde el Comando Sur de Estados Unidos Dijo abiertamente Que ellos quieren los recursos naturales De América del Sur Quieren el litio, quieren el gas Directamente, así lo dijo Vienen por eso, ¿no? Por eso uno más valora La existencia de Procesos independientes De Estados Unidos De pueblos antiimperialistas Que se plantan, y en este caso 44 años tienen De existencia, ¿no? Es el único camino es de poder defenderse y tener otro camino propio. Bueno, sí. Uh, me digo, در تود با این منطقه صحبت کردی گفتی که اینا به دنبال لیتیام منطقه هستند قند منطقه هستند یه وجوده با قول من رو حکومت هایی که چلو چهار سار تونستن توان بیارن ضد امپریالیست هستن میتونه خیلی منصر باشی تو این زمینه ما علا رقم این همه فشار آمریکا تونستیم در زمینه های مختلف دستاوردهای های چشمی رو به دست بیاریم Bueno, de acuerdo con ustedes y uh -huh. los gobiernos antipredistas, y pese en, sobre nosotros en la región hablando, hay que, pesar a las presiones y embargo sí. de los Estados Unidos, nosotros conseguimos tener algunos logros. Sí, claro, que queremos verlos ahora. Se parece mucho cómo tratan a Irán, cómo trata Estados Unidos a Irán, con cómo trata a Estados Unidos a Cuba. Le hace el bloqueo, el embargo... Eh, Miente, alt det andet. For det er der Det at Iran so, okay. really Det market Det اگر بخوایم در مورد دستاوردهای های ایران در زمینه های مختلف صحبت کنیم میتونیم به سرعت علمی ایران در جهان اشاره کنیم así logros se puede destacar la velocidad de los logros obtenidos en el tema de la ciencia y tecnología ایران بر اساس آمار یونسکو در زمینه Uh, Basværd-kærdene mændommej, er sier meget gæmmer kærd. Så, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, de se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, 2016 se, se, Iran, År, deresad, uh, comparando eso, hay que decir la era de revolución y antes de revolución que si 30% de la población antes de revolución fueron alfabetizados, eso aumentó en 2016 a más de 75%, uh, 75 de la población alfabetizados. Al Dar ایران در زمینه رشد تحصیلات تکمیلی وتحقیق و توسعه و پیشرفت و پژوهش esto en los términos de crecimiento la educación de posgrado y la investigación y el desarrollo y el progreso de la uh, quiero decir algunas ramas científicas nanotecnología en este caso y han tenido cobrando tal impulso y velocidad. En año, de سرعت این سرعت پیشرفت علمی ایران باعث این شده Bueno, el renacimiento científico en Irán, que empezó hace dos décadas, uh, ha progresado a una velocidad que sorprendió a muchos observadores uh, internacionales uh, en el mundo. es decir, una sensación, uh, que er sorprendente para muchos. Daramine Iran Iran de la industria y el tecnologías avanzadas en Irán eso hay que destacar los logros quiero decir que Irán ha logrado la capacidad de producir grandes estructuras marinas y ya ha sido colocado entre los lugares más altos del mundo Como había sagt, antes, tenemos vi de buques a varios países. i Iran selv Iran er país del mundo, ...que tiene recursos uh, de petroleros. Sí. Y por eso uh, tiene uh, decir, varias plantas de refinación... Uh, ...y, y todo eso ha hecho que Irán se convierta... ...en uno de los uh, grandes países productores de gasolina... ...que exporta uh, gasolina a, a diferentes claro. países. همچنین در زمینه هسته‌ای ما الان چرخه سوخت کامل هسته‌ای رو بهش دست پیدا کردیم و این دستاورد باعث شده که کشورهای دیگه نتونن اون رو تحمل کنن و از طریق ت... فشارهای سیاسی و اقتصادی و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران ما تا بتونن مانع پیشرفت ایران در زمینه هسته‌ای بنا otro eh, quiero decir de los logros iraníes es el, en el tema de nuclear eh, Irán ha conseguido instalar o acceder al ciclo completo nuclear en su país ciclo sí. completo de la producción nuclear en su país y eh, eso es uno de los logros que no pueden eh, aceptar varios poderes del mundo y eh, mediante sus políticas y presiones eh, quieren poner, eh, bueno, eh, quiero decir Creater problemer. de de er det her? Hvad er formålet med Iran at have det her? Hvad er formålet med er AI, at i mellem parenteser, skal jeg fremhæve noget, at det ikke er revolution blev Iran Se til at producere atomenergi. Arbejderne i Iran har haft samarbejde med USA og Kina og også med Tyskland. De gamle atomkraftværker i Iran har empezó antes de la revolución con los países como Estados Unidos, Alemania, esos también habían relaciones y cooperaciones nucleares y este planta nuclear de bucher eh, se construyó antes de la revolución. Vamos a en Teherán, que los Y tuvimos un reactor nuclear en la capital iraní, Teherán, que los mismos estadounidenses construyeron para nosotros. Pero después de la revolución, cuando Irán salió del círculo del dominio de los Estados Unidos, eso... Por esto los Estados Unidos no querían que Irán accediera o pudiera tener avances en el tema nuclear. Aunque según los contratos firmados entre Irán y Alemania, el gobierno Aleman deveria kompletar el i la planta nukleer De Boucher, pero uh, No hizo caso evitó a komplementar El procedimiento Og, بعد azzin, kje Qarb amerika Be به Bueno, pues hay que decir que eh, ese ciclo eh, de combustible nuclear iraní fue antes, había sido eh, creado antes de la revolución iraní. Pero cuando lo, los países occidentales eh, y los Estados Unidos sí. entre ellos no ayudó a Irán, pues Irán eh, apoyando a su propio capacidad empezó a seguir complementando y construyendo esas instalaciones. Pues hay que saber que todas esas presiones de los Estados Unidos, todo lo que hacen con Irán, es debido a esa política independiente iraní. Exactamente, exactamente. Jeg spurgte en lytter, om der er Uruguay, si der er interkommersiel Uruguay på en eller anden måde. om, der er med Uruguay. Det er 120. min salgerd taasis raabet Iran u Uruguay ro uh, bueno, uh, tengo de tengo que decir a sus queridos oyentes del Radio Centenario uh, sobre este tema primero sí. vamos con la historia hablando que Iran y Uruguay este año uh, celebran el 120 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales. Sí, ¿no? uh, sí. Tengo el honor uh, de anunciar, uh, anunciar que las relaciones bilaterales entre Irán y Uruguay cumplirán este año 120 años y estamos tratando de celebrar este éxito en el uh, año uh, 1903 los dos países de Irán y Uruguay firmaron un acuerdo de amistad y comercio muy bien o sea que este año va a haber algunas actividades seguramente que بیشترش هم به خاطر تحریم هایی بوده که Sí, sobre la cooperación comercial y como usted ya dijo cumpliendo uh, este aniversario, sí, es que el comercio bilateral de Irán y Uruguay no es tanto y no es mucho, quiero uh -huh. decir, porque eso på las sanciones y y embargos que nos han nos han puesto de parte de los Estados Unidos. Albatta dar salhay 10 80 miladi ham kariay Iran va Uruguay be 200 million dollar mireside va ma az Uruguay berinj 5 va labaniat kharidari mikardi va naft Hay que decir que en, en los años de los 80, eh, Irán y Uruguay eh, tuvieron eh, un comercio alrededor de 200 millones de dólares. ¿Oh? En aquel momento, Irán importaba arroz, lana, lácteos de Uruguay en vez de, eh, quiero decir, exportaciones de Claro, polsolo. y ahora no. No sé. Alán na dige eksportat naftu darajaj. Alán sadorat naft nadarim vali sadorat Uruguay be Iran surat ke kheli kam haste. Ahora men pero no tenemos exportaciones de petróleo a Uruguay y la importación iraní de algunos rubros productos agrícolas uruguayos son pocos también terremoto, ¿no? Sí. Que queríamos preguntarle, aunque sea un momento. El papel que está jugando Irán, eh, porque cada mañana desde el terremoto leemos temprano que están llegando aviones a Siria, por ejemplo, con ayuda humanitaria. ¿Qué papel juega Irán, que está en la zona también de los terremotos? Miren, de Irán زیده زیده شما هر روز ما اخبار کنم کنیم حرف کمک های بیشتری به این منطقه سوریه میرسه میکنم میدیم ایران چیکار کنیم من قبل از اینکه پاسخ سال شما رو بدم در رابطه با سآل قبلی شما باید اینو عرض کنم که ما با توجه به این 120 سآل گرده روابط سعی داریم روابط اقتصادی رو دوباره به همون دوران خوب خودش برگردیم قبل این را <تصفيق> را را Con respecto a la pregunta anterior, tengo que agregar que en este aniversario de 120 años de relaciones, nosotros eh, estamos pensando en devolver el volumen del comercio económico y comercial Irán-Uruguayo a los años anteriores. Bueno. Eh, eh, và, eh, me para el sumuro de Iran تقديم نمود اقا نيكولاك از ديپلماتاي خوبه tambien informar a sus queridos oyentes que ayer el nuevo embajador uruguayo en teheran otorgó sus credenciales al presidente iraní quiero presentar a uh, nikolai que es uno de los uh, diplomáticos profesionales uh, de uruguay så vi håber, at vi kan få en forbindelse til dem, der er i Iran. Vi håber, er i Iran. en forbindelse til dem, der er i Iran. Vi håber, at en Vi vi ترکیه باید ارز کنم که ما در اولین فرصت روح روح رئیس جمهور کشورمون جناب آقای رئیسی با رئیس های جمهور سوریه و ترکیه تماس داشتن و ضمن ابراز تأسف از این حادثه آمادگی خودمون رو برای کمک به این دو کشور اعلام نمودیم ای سو برگونتا Uh, en Siria y en Turquía uh, el presidente iraní señor Raisi contactó uh, comunicó con sus pares en Turquía y Siria uh, además de expresar sus condolencias uh, con este uh, con esta calamidad uh, uh, dijo habló sobre la disposición iraní para enviar ayudas humanitarias a la sí. población de esos dos países. Sí. سوریه اعзам شد و همچنین چند تیم امدادی و درمانی که شش تیم جستجو و امداد و نجات به ترکیه اعзам شده Así después de ese contacto telefónico, Irán envió algunos aviones de, de ayudas a Siria y también algunos equipos para el tratamiento, de, equipos de investigación. Todos esos fueron enviados sí. a la región. ¿Ve? تشهیزات آوار برداری و زندگیان و گروه های امداد و نجات رو اضام کردیم بنا تبین ترکیه ترکیه از اون پیس بسین ایران ایران انبیو اون اویان ایران con los instrumentos, todas esas es instalaciones, equipamientos para uh, buscar de, de la búsqueda, quiero decir, uh, dejar los escombros, el socorro, equipo de socorro, todo irán envío a uh, su país, vecino ¿sí? I det siste år, da vi var i et hvor vi kunne få en god pause. var i uh, det nordvestlige del af Iran, i det nordvestlige del Iran. Og det del Iran eh uh, muy involucrado en la ayuda a los a los que han sufrido en, en su país pero jamás ha sido uh, jamás ha olvidado ayudar a los pueblos de Turquía y Siria que son en la vecindad en der ke en ese en este suceso, uh, hay que decir también que los Estados Unidos solamente hizo caso uh, a Turquía, dejando a Siria, y eso es mientras que ellos son dicen que son pioneros en los temas de los derechos humanos. Bueno, eh, la verdad que el tiempo se voló, <risa> se voló el tiempo. No, Pero esto da pie para, y además con lo que decían que este año se cumplen 120 años de las relaciones entre Uruguay e Irán, va a haber posibilidades a lo largo del año de tener otros intercambios, de conocer más directamente la realidad de Irán gastavardhay iran va vaziyat kishvaram o baraye shoma tavzih bedam a todos ustedes a sus oyentes queridos oyentes que en esta oportunidad eh por la 44 años de la victoria de la revolución islámica pude hablar con sus Uh, oyentes hablando sobre una parte de los logros bueno. de Irán y la situación de mi país. Eso también le agradezco por dedicarme ese tiempo. Es que bueno, También hay que agradecer al Radio Centenario, que es un medio de comunicación eh, independiente y es la voz del, del pueblo, de la gente oprimida. Y pueden trasladar eh, todas las voces de mi país a todo lo, eh, al pueblo que reside de Uruguay. Y otros. De nuestra parte, el respeto y la admiración por el pueblo iraní que ha sabido tomar su camino independiente y ha tenido la valentía de måtte være meget stærkere end de andre. Det er en det, som vi ikke har. که خیلی مورد ظلمه کشورهای غربی قرار دادن و اه یک وچهه بدی رو از زنان ایرانی رو به مردم دنیا منکس میکنن اینشالله یه فرصتی بشه تا من بتونم در اوتا با این Eh, dastavar, tawar, sí, también quería hablar en esta oportunidad, eh, aunque ahora no No se puede, uh -huh. pero sobre los logros, otros de los logros de Irán que se trata de los avances de las mujeres, mujeres iraníes, el tema de la, sí. de la mujer iraní que han sido que ha sido sufrido, ha sido bajo sujeto de varias uh, quiero decir uh, sí. temas por parte de los países uh, de otros países y quieren debilitar o demostrar algo, quiero decir uh, algo no correcto uh, algo incorrecto de la realidad existente sí. de la mujer iraní ojalá en otras oportunidades en marzo, podamos el de mujer, en marzo, que es el Día Internacional de la Mujer podemos tomar perfectamente tomar ese la tema sí. eh, Muchas gracias eh. Gracias por su atención eh, Gracias por haber eh, venido Viva Uruguay, viva Irán Viva